está consciente de su papel histórico un país que bueno que, que, que necesita definitivamente reforzar el tema de la propaganda, el tema comunicacional crear medios crear, o sea verdaderos medios alternativos libres y comunitarios que sean objetivos eh, acumular todas las fuerzas cerrar filas, es una tarea bastante difícil este, pero que no es imposible que estamos en vías de ellos. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer otro aporte. Compañero Dewey. No. Yo bueno, me llamo Dewey Colmenares, soy del Movimiento Estudiantil, pero bueno, ya mi compañera le Yo quería darle énfasis a una cuestión, por ejemplo, en Venezuela, el... se le ha dado muchos beneficios al pueblo, muchas reivindicaciones sociales, un pueblo que no tenía, que no era parte de la repartición de la riqueza, Pero yo creo que lo más importante es recalcar es que en Venezuela, aunque hay un gobierno revolucionario, ¿no? el pueblo no es gobierno. ¿okay? Ahí todavía existen sectores de la burguesía, de la derecha, que, que mandan instituciones, que mantienen la estructura. Recordemos que como lo recalcaron los, los muchachos, eh, el, llegamos a través de, de un proceso democrático que se vale de elecciones para mantenerse en el poder... Y bueno, hay que hay que analizar qué significa esto, ¿no? Que esto ir a elecciones y respetar una serie de, de estamentos legales que más bien van eh van en contra del poder popular. Entonces, cuando el pueblo no ha gobierno, pero ciertamente hay un pueblo organizado. Hay un pueblo que se organiza desde la fábrica, que se organiza desde la desde las universidades y desde los diferentes ámbitos sociales, pero también hay que decir que la institucionalidad se ha atragado al movimiento social, no a todos, ¿okay? pero mucho de ese movimiento social que nació con la revolución bolivariana, con ese empuje que le dio el comandante Chávez cuando le dijo al pueblo, ustedes tienen el poder, ustedes si se organizan, pueden lograrlo a través de los consejos comunales, ta, ta, ta, ta, ta. Al pasar de los años, estos movimientos populares fueron absorbidos por esta institucionalidad, que entonces empezó a querer los ellos, se crearon unas leyes del poder popular, que lo que hacen es manejar, este darle institucionalidad a ese poder y se ha perdido un poco de esa efervescencia que existió al principio esa, esa organización natural, como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo en mi consejo comunal, en un, en un principio en mi barrio, cuando se eligió el primer consejo comunal era asambleario, o sea, se reunía el pueblo en asamblea y se discutía Se proponían candidatos, se autopostulaban, y bueno, era a través de la discusión de día de lucha que se elegían a los voceros de los consejos comunales. ¿Qué hizo el gobierno? Implantó una ley. ¿Esta ley qué dice? Son elegidos por el voto directo y secreto, universal, directo y secreto de la comunidad. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en una elección burguesa más. ¿Eh? Entonces, la lucha que está dando el pueblo venezolano a las organizaciones sociales de luchar contra esa institucionalidad, que se ha impuesto a los movimientos, ¿okay? Porque eh la institucionalidad y eh, la institucionalidad para mucho, estar en el gobierno sirve de mucho, ¿no? Pero eso es como tener un empujar una piedra en una loma que está inclinada a la derecha. Y entonces hay un pueblo organizado que empuja la piedra. Entonces viene la institucionalidad que es como un carrito y te monta la piedra, ¿no? Entonces es como que uno la va empujando, ¿no? Pero si no hay un pueblo que esté detrás y le empuje, pues ese para abajo. Entonces, y eh, escuchando aquí lo que lo que he vivido en este tiempo maravilloso con este pueblo que lucha que se organiza que tiene una, que tiene una riqueza que, que, que me da mucha alegría no es un pueblo que desde el clan desde la clandestinidad desde el la desde bueno persecución desde la persecución del encarcelamiento se organiza en todos los aspectos que no que no ha necesitado de nadie que les diga que tienen que organizarlo saben desde su naturaleza que organizado son más fuertes, entonces que ahora están en un proceso diferente, más institucional más hacia los lo de las elecciones y todo esto eh, quiero que sepan que eh, cuentan con un pueblo que pasó por lo mismo, que está pasando por lo mismo y que bueno que aprovechen esa institucionalidad que no tampoco se porque algo que aprendimos el pueblo venezolano es que teníamos que votar para porque con ese gobierno ahí era la única manera que teníamos del pueblo de expresarlo de alcanzar poder este, y bueno ustedes también somos jóvenes una recomendación de un joven que se oponía también a las elecciones pero también escuchaba aquí mucho que no que a las elecciones que no que, pero bueno esa es una herramienta que nos ha servido a nosotros de muchos pero que a lo largo del tiempo nos hace nos ha frenado, nos ha frenado. Eh, y bueno somos un pueblo que se organiza no solo en lo democrático electoral, por ejemplo el movimiento al que yo pertenezco un movimiento que está preparado para defender la revolución en todos los ámbitos ya sea en el ámbito electoral en el ámbito de asamblea organizacional de la universidad eh, juvenil, como en, si nos toca al pueblo venezolano tomar las armas para defender la revolución las tomaremos y sabemos que en algún momento llegará, que, que llegará ese momento, no sé cuándo, no sé si mañana, no sé si dentro de un año, dentro de un mes, pero la burguesía venezolana no se va a dejar quitar los privilegios que ellos siempre han tenido. Entonces, nada, pero pues, el principio nuestra solidaridad, somos los pueblos hermanos que luchamos, que queremos alcanzar un, un punto en común y que bueno que unidos seamos más fuertes, separados, Nada, pero unido la solidaridad es muy importante entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela. Gracias. Gracias. No. A Yo no, pues, un... okay. dale, dale. dale. Es que decís que, que Venezuela Al final es un país que siempre Ha importado mucho Y actualmente aún es un país importador Si no se cree Como que sería muy muy positivo Ya que hay una revolución allí Que se convierta en un, en un país eh, Productor No solo porque así nos podrían hacer Lockouts, la conquistía y todo eso Sino que a la par otras naciones que Quisiéramos emanciparse, otros Teletores, saberían que tienen allí un un almacén? O sea, primero para vosotros, para que no os hagan, para poder producir lo vuestro propio, sino que además por vosotros. Si eso ya está en marcha o si no se ve como un plan estratégico que sería bastante claro. Bueno, definitivamente, desde los sectores populares estamos conscientes de que tenemos que construir un verdadero aparato productivo tenemos que fortalecer el que el que ya esté existente pero en manos de, de, del pueblo no el que está ahorita en manos de la burguesía este, estamos conscientes bueno de que tenemos que tecnificar el campo lamentablemente todavía en venezuela la agricultura tiene ciertos niveles artesanales es bastante atrasada en ese sentido y es necesario bueno sumar esfuerzos Hay una serie de instituciones y ministerios, como el Ministerio de Alimentación, Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Nutrición, bueno, institución, institución, fonda, bueno, muchas instituciones que están dirigidas a, a ese tema. Sin embargo, este vemos que, que, que desde el movimiento popular se han hecho, se han elevado muchos proyectos. A, actualmente hay más de 4 millones de hectáreas que están en manos de los campesinos, o sea, que se le que son lo que nosotros llamamos tierras rescatadas, pero sin embargo, o sea, eh, no es nada más rescatar la tierra, es ponerla a producir, porque aunque antes estaba en ocio, hay, hay algunos proyectos, pero que están incipientes, o sea, hace falta mucha inversión para ir nosotros creando un sistema de, de, de autoabastecimiento, como tú decías, primero a lo interno y bueno, también, este con solidaridad con Cuba, con, en, si, si corresponde en el contexto histórico con País Vasco, con Bolivia, Perú, todos los países de Latinoamérica y del Caribe, este bueno, los que también <ríe> llegan a un proceso este revolucionario. Y este definitivamente, bueno, el tema de la industria, una industria que según la cifra del Banco Central de Venezuela, el 90% todavía está en el sector este privado. O sea, las expropiaciones que hizo en su momento el comandante Chávez no han sido suficientes, poder de o en este rubros estratégicos para cubrir las necesidades del pueblo venezolano hay, eh, bueno es una pregunta bastante recurrente en la charla especialmente porque bueno no, hay, a, desde hace tres años ha ocurrido un estancamiento en el tema de la expropiación hace, desde hace tres años no se han expropiado empresas sin embargo El movimiento popular siempre busca una forma de, de organizarse y, a, y muchas veces tenemos que hacer uso de las leyes burguesas para poder al, alcanzar nuestro objetivo. Y bueno, si hay una pared tenemos que saltar, abrir un hueco, detonar, meternos por debajo, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué se está haciendo? Se están ocupando empresas por parte de los de los obreros, empresas que los dueños han este, extraído los capitales o cometieron delitos de estafa, lo que sea, Se están los trabajadores en resguardo y a través de los consejos comunales estamos bajo la se está pasando esas empresas a la figura de empresa de producción social es un, es una nueva estrategia que se está forjando en el movimiento popular para demostrar que mira si es posible que una empresa en manos de, de, de los obreros de los trabajadores pueda funcionar y que sea estratégica para producir bienes para la población venezolana. Esas tres empresas está una es una potabilizadora de agua, o sea, y de hecho cuando me vine para acá mi comunidad duró seis días sin agua, o sea un estado, perdón, una provincia, seis días sin agua, y desde esa empresa que está en manos de los obreros se surtió de agua a las comunidades, o sea ve la importancia estratégica y este, entendiendo que la empresa que surte de agua al estado es una empresa privada que está en manos de la derecha. Entonces la importancia de, de, de ese papel estratégico los trabajadores al mando de las empresas. La otra es un matadero de pollos que también bueno puede pro, proveer un, en cierta parte, es un grano de arena, pues pero no se tenía antes. Y la otra es una empresa que hace bloque, que se está articulando ahorita con la gran misión vivienda. Una misión, no sé si si, si algunos han escuchado, que otorga casas, Este, a personas que no están en condiciones dignas de vivienda, a personas que están este, ¿cómo se llama? con no la, dan, in, ah, este para bueno, mejorar las condiciones de vida. Entonces, entendemos la necesidad de hacer más los medios de producción, ya sea apropiándonos este o este construyéndolo, pero este no se ha podido consolidar Es una economía planificada una economía que bueno que, que, que sea protectora porque nosotros estamos conscientes de que nosotros nos pueden tirar en cualquier momento un bloqueo o sea como el caso cuba no este y bueno nosotros es más desde el punto de vista de, de esa crisis que vivimos en venezuela coyuntural hablando en el término económico sabíamos que teníamos salida podemos nacionalizar la banca hasta posicionar el oro en el mercado pero esas dos opciones vendrían eh, automáticamente de la consecuencia un bloqueo ¿no? entonces por ahora estamos tratando de, de, de solventar mediante mediante otros medios ¿no? pero este es una tarea que bueno que requiere mucha conciencia política una tarea que requiere mucha voluntad de organización de que hay que pelear con el burgués Y a veces tenemos que pelear con el funcionario, ¿no? Entonces, son muchos obstáculos, pero este es allí la importancia de, de, de la articulación, es allí la importancia de bueno de, de, de llevar los procedimientos hasta sus últimas consecuencias. Sí, ahí como para complementar un poco. O sea Como les decía, el tema del rentismo no es solamente un modelo económico, sino que también se traduce, en o sea, también trastoca... Eh, todo el, el ámbito social y cultural de los y las venezolanos ¿no? Entonces eso no implica solamente un cambio en las relaciones de producción, un cambio en cuanto al cómo vemos el trabajo, cómo vemos eh, la industria, sino incluso un cambio en cuanto a cómo, como venezolano, consigo mi subsistencia, ¿no? O sea, en Venezuela... En principio, también es la cultura, como decía, o sea, prevalece el, el, la cultura rentista, es una cultura que está al servicio, bueno, del consumo y donde este, no se concibe el trabajo, o sea, el, la puesta en marcha de, de mi fuerza de trabajo, de mi capacidad de, de trabajar, de crear, de producir, como una forma para generar mi sustento, ¿no? Desde el Estado. Este, ¿Cómo? Estado. Desde el Estado no desde el sector popular sino desde el Estado no, no, yo hablo, no, yo okay. hablo incluso también desde los venezolanos y las venezolanas es un, un proceso que no es fácil o sea, mm. eh, porque y, y es ahí donde tenemos que, que, que, que acumular fuerza pues es un proceso de transición, ¿no? es un proceso que está, en, que está en marcha y es uno de los desafíos, por ejemplo, que movimiento popular tenemos, ¿no? Eh, o sea, revertir esa lógica revertista en seno del pueblo pero también, bueno, sin embargo ahí está lo que un poco planteaba María y decía compañeros de también ganarle espacios a la burocracia, ¿no? Porque con toda esta esta heterogeneidad que hablamos, que con la que se llega al poder, ¿no? También hay sectores, como decía Jaime, que en el dentro del Estado no, no están allí o no, o, o no les interesa la construcción de un aparato eh, eh, productivo realmente socialista además ¿No? o sea que son reductos de esa cuarta república que tanto daño hizo, reductos que aún están en, en ese estado, que están ahí anquilosadas en ese estado, entonces que esos reductos muchas veces entorpecen los procesos de, de construcción de un aparato productivo que a veces incluso se tratan de, de, de impulsar desde el estado, pero, eh, oye, no lo, son, son obstaculistas, no lo permiten, o sea, se expropian, pero lo que se hace en vez de, de o sea, al, al expropiar es sencillamente cambiar de patrón, ¿no? No, eh, hay un trabajo ahí de, de también de reformulación de, de, de las relaciones de producción. Entonces eso también para el movimiento popular constituye un desafío, constituye un, un, un reto en ese sentido. Y, bueno, por otro lado está, para ganarles pasos a la burocracia, para ver cómo revertimos esa conciencia de rentistas, la necesidad de teorizar en ese sentido, y está como en concreto entonces lo que será el objetivo, o sea, tenemos la conciencia, desde el momento popular, hay una conciencia de esa necesidad, por supuesto, es que si no, o sea, qué contradictorio es que un país que se que, que, que, que vive un proceso, que se ha declarado, bueno, una hace una perspectiva socialista, de carácter antiimperialista, qué contradictorio es que el principal recurso energético que, de, de, de, que tiene, sea el, lo provea para las grandes potencias, ¿no? O sea, porque al final a quien le vendemos muchas veces nuestro petróleo, bueno, es Estados Unidos que los principales compradores, ¿no? Pero es también porque no es fácil revertir un modelo económico que está anquilosado en nuestra práctica cotidiana, incluso como venezolana, que por supuesto también transversaliza todos los métodos y las relaciones que desde la estructura estatal este, se, se, se desarrollan o se ponen en marcha. Entonces ahí, el, en concreto, el, el, el desafío es como teorizar ¿no? teorizar desde el movimiento popular eh, y, y, y desde la concepción de la economía política, ¿no? Cómo desarrollamos en, en Venezuela desde, esas con, en, en, desde nuestras condiciones y nuestras particularidades como pueblo, como nación, desde nuestras potencialidades también, desde nuestros recursos cómo teorizamos en base a la construcción de un aparato económico productivo y realmente socialista. Ahí juega un papel fundamental la transformación universitaria. ¿no? Cómo desde las universidades Eh, comienza este, a, a generarse, bueno, con asimilizar servicios a las necesidades de la nación, ¿no? Y, este, por supuesto, también es un papel eh, fundamental la organización obrera, el control obrero. O sea, ¿qué pasa? Hay embriones de eso, hay embriones de eso, que son, y esos embriones están gracias también a los avances que, que, que nos ha permitido este proceso, no esta, esta dignificación de, de, de nuestras condiciones de vida. Pero, bueno, eh, aún no estamos en socialismo. O sea, en Venezuela aún no estamos de socialismo. Eso también una, una una debilidad, una falacia que desde muchas veces desde la institucionalidad se quiere se quiere hacer ver. Pero no es... Pero estamos en proceso. La otra pregunta? Ya, yo quería decir una cosita de Chilita y que se llegó a la revolución hasta ahorita, 2002-2003, golpe de Estado, golpe de Estado, ahorita Guarín. O sea, tampoco nosotros hemos pasado por un proceso donde estamos tranquilos, llegamos al poder y o sea, estamos aquí en finos, no, <risa> hemos estado en una constante lucha como la otro sector que alguna gente de ese sector o de esa burguesía todavía está de este lado, metida en algunos ministerios, en algunas instituciones, en algunos espacios, entonces también ha sido una pelea bastante dura ahí, que hemos tenido y que nos ha frenado muchas veces eh, la construcción de, de métodos y formas y, y de hacer, efectivamente una de las grandes críticas que se... Uno que nos hacemos nosotros, venezolanos, en el tema productivo-económico. Pero bueno, ya ahí explicamos más o menos por qué tenemos... Es una debilidad que sí tenemos y tenemos que coger ahí. Estoy bien apuntando. Yo escribo la pregunta, a ver si me hicieron de los consejos comunales, a ver si podéis explicar, desarrollar un poquito qué son, cómo se urbanizan, cómo afectan alrededor un poco, cuál es su ámbito de la región. Sí, ahí, con los consejos comunales es importante... Y, y, disculpe que lo misánnico que además tiene que ver con uno de los principales avances ¿no? de, la, de la revolución allí un poco como también paso tambiénualizando eh, o sea, la necesidad de participación el hecho de que hay una re, de que una revolución aún hay con ese conjunto de heterogeneidad porque llega de alianza hasta con conceptoes que de repente no son precisamente revolucionarios sino todo lo contrario pero que llega a poder producto de todo una o sea, producto de todo un conjunto de contradicciones que Este, que un modelo anterior venía este trayendo. O sea, el, el que se le, le des pasa a la participación también tiene que ver, por un lado, porque si no participaba la gente, si no participaba el pueblo, o sea, no, se iba a poder superar el modelo político que se venía arrastrando. ¿no? Y, un poco por ello, eh, lo primero que se plantea o sea, es una organización, una forma de organización territorial que son los consejos comunales a partir de los cuales, bueno eh, la idea era que el pueblo participase directamente de los procesos de, de definición de las políticas de, de su comunidad de su entorno inmediato el consejo comunal es eso, básicamente una, un espacio de organización de base donde vecinos y vecinas de un determinado territorio y ahí actualmente, bueno, una ley que que un poco plantea cuáles, o sea, cuáles son los límites del territorio, cuántas familias conforman un consejo comunal, bajo qué métodos se pueden este, crear, pero en bueno, estos consejos comunales, eh, la idea es que los vecinos y vecinas de esa comunidad, pues se organizen en función de dar respuesta a las problemáticas, necesidades, intereses, este respecto a la realidad de ese territorio, o sea, problemáticas con la luz, con el agua, con con la arquitectura, con la calificación humanística en el territorio eh, si se quieren desarrollar espacios de recreación, de educación o sea, eh, tratar de empoderar al pueblo para que gestione la resolución de sus problemáticas y la transformación también de su realidad eh, Los consejos comunales están conformados por mesas técnicas, por ejemplo, que son bueno, que tienen que poner elementos más técnicos, mesa técnica de agua, por ejemplo de electricidad, mesa técnica de vivienda esa técnica si no se de ambiente puede ser también de de limpieza de mantenimiento y también por comisiones que tiene que ver bueno ya con ámbitos más de trabajo concreto como por ejemplo me, comisión de comunicaciones comisión de educación comisión de juventud incluso o sea dependiendo de las realidades y las necesidades del sector eh, el comandante chávez Y bueno, también el, el movimiento popular, en, o sea, como, tan, como al interno nos hemos dado cuenta también de que, te, que tenemos que lidiar una lucha por, por por imponer el proyecto socialista, no de, el interno incluso el, del mismo sector bolivariano, se plantea, bueno, la necesidad de, de, de avanzar hacia una estructura superior, de que estos consejos comunales avancen hacia una estructura que se ha denominado la, eh, las comunes. Eh, las comunas son básicamente bueno como una como el, el, están conformadas o constituidas por un conjunto de consejos comunales de vocerios voceras del conjunto de, de, de, de, de consejos comunales eh, en un radio determinado en un territorio determinado que bueno comienza ya comienzan ya a organizarse en función de generar políticas ya mancomunadas de, de, de que abarquen Eh, y, y transversalicen ya un territorio más amplio y una realidad más amplia. Es decir, o sea, la, lo que se busca con los consejos comunales y su avance en, en comunas es desarrollar un estado comunal, que lo local, por ejemplo, pueda desplazar a, la, a los ayuntamientos, a las alcaldías, o sea que ya la función de una alcaldía no sea necesaria porque es el pueblo que gestiona, que plantea, y que en primera instancia este, la alcaldía de repente provea de los recursos para ellos, pero que luego sea el pueblo quien pueda generar y auto, y, y de manera autosustentable este, se haga cargo de la transformación de sus realidades y que bueno a partir de la conformación de las comunas ya haya un, una estructura una superestruc no que genere políticas eh, y que coordine planifique políticas en un ámbito más amplio esto por supuesto es lo ideal y es ahí y creo que ahí es ahí, que fino que haya que, que, que se plantea esa pregunta donde está, bueno, la principal lucha, ¿no?, donde tiene la principal lucha, en lo concreto, el proyecto este bolivariano en Venezuela, ¿cómo constituimos el, el, el Estado comunal? Y ahí, echas a lanzar una, una consigna que es comuna o nada. Pero bueno, es una lucha que eso, que también tenemos que dar a limpiar. Para complementar algo ahí rapidito, este, la, comu, eh, la comuna no solo viene a resolver, o los consejos comunales en sus principios, que venían a resolver como problemas específicos de cada una de las comunidades, La idea de Chávez con la comuna era cambiar el modelo productivo nacional, o es cambiar, está así. ¿Por qué? Porque a través de la comuna, este grupo de consejos comunales en asambleas discuten cuáles son las potencialidades que tienen esta esta composición, pues este, este territorio. Y a través de, de eso se creó lo que es el punto y círculo, que era la creación de empresas de, pro, de producción social, Eh, ya me trae unas directas, indirectas, bueno eso ya es un término más complejo que no lo voy a... no, no el momento para explicarlo pero que a través de esta de esta empresa se suplan las necesidades de esa comunidad y esa comunidad no dependa tanto de lo que es la importación y todo esto por eso se han creado... hay zonas en Venezuela donde se ha avanzado en este proyecto yo trabajo en un instituto que, bueno, es parte de, de, de eso mismo contra en lo que, con lo que yo mismo estoy luchando es un instituto que se encarga de ir a esas comunidades y hablar con el pueblo, hacer una indagación de contextos sociales, económicos, históricos, políticos y determinar cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus potencialidades y educar a esa población eh, a través de talleres, cursos, nosotros tenemos muchos nombres para esas cosas y que con sus potencialidades, con la por ejemplo, si ahí siempre hayan vivido carpinteros herreros, pues que los jóvenes aprendan herrería, aprendan carpintería y sea esta comunidad quien sufra su, sus mismas necesidades, ya sean de, de, de panadería, de, de costurera y todo esto. Bueno, entonces, ese, ese es el proceso para que conozcan también cómo es el acercamiento a la institución eh, con, con los consejos comunales y eso. Entonces, a través de instituciones, el gobierno se encarga de bajarle los recursos a los consejos comunales. Vuelve a que los consejos comunales se organizan, determinan sus necesidades, determinan qué, qué van a hacer y es el gobierno quienes a través de la alcaldías le bajan los recursos a estos consejos Por aquí. Sí, no, yo quería hacer una breve reflexión pero, claro, tomarla como un poco contingente, porque la hago desde, desde mi punto de vista suelo leer cosas y un poco el el proceso bolivariano. He estado en Venezuela hace unos años, pero claro, no estoy ahí, no sé muy bien exactamente cómo transcurre el proceso. Y creo que es importante en ese proceso de institu institucionalización del movimiento popular eh, lo que estaba diciendo ahora... ¿Darwin has dicho? ¿Ah? ¿Darwin? Sí, Darwin. <risa> no, lo que has dicho de la, del tejido multiproductivo, el tema que ha salido Eh, yo veo como que hay dos, dos especies de proyectos estratégicos dentro de lo que es el movimiento bolivariano. Decir, por un lado, hay la la intención o la, la el deseo de constituir un tejido socioproductivo basado en una transformación del capital rentista que se inyecta a través del petróleo, generar un tejido socioproductivo de empresas y un estado, digamos, avanzado en la zona con la distribución de la renta en la rue la justicia social digamos. por otro lado veo bueno y este proyecto también estaría digamos eh, sustentado políticamente en, un, en, un, en una geometría abstracta de un estado comunal ¿no? un estado comunal con un abstracto con comunidades más o menos homogéneas que a través de su trágigo bueno, a través de la, de la elección por voto pues se eh, ...hacen sus, sus, sus consejos, sus voceros, etcétera... ...atrás de un derecho austrante burguer, digamos. Es decir, una burguesía productiva. Y una, una serie de, de ámbitos de producción como son las cooperativas... ...que también se han salido aquí hace unas décadas... ...y todos hemos visto más o menos a dónde conlleva... ...o sea, a dónde, a dónde lleva el tema de las cooperativas. Es decir, construir un tejido productivo ...que genere eh, un valor con un trabajo cualificado... Que las nuevas generaciones que se están formando que han salido de los sustratos más bajos de la sociedad que están formando de trabajo cualificado en las universidades puedan producir valor y por otro lado creo que hay un intento también de generar desde abajo un tejido socioproductivo comunal quizá no tan basado en la distribución nacional de un digamos de, de una visión de trabajo y de una generación de valor Un estado que pueda no en un Estado que pueda, pueda competir a nivel mundial una economía financiera, sino eh, un tejido socioproductivo, o sea, un, una distribución comunal basada en un tejido socioproductivo endémico. Uh -huh. está diciendo ahora Dérmelo. Sí, y y endémico, y es así ¿por qué? Porque como no hay una cultura socio productiva tampoco en el país, ¿qué pasa? Se crean estas empresas de producción social, ¿y quién compra el producto? El Estado. ¿Por uh -huh. El Estado termina comprando el producto que él, que él mismo ha financiado. ¿okay? Todas estas, por ejemplo, muchas eh, mujeres que se organizaron hicieron se han presentado su, su productiva de, para coser, ¿a le cosen a, a la alcaldía, le cosen los uniformes a la, a, la, a la alcaldía, y no terminan sufriendo la necesidad de, de, de esa región porque la gente sigue teniendo esa cultura rentística de ir y comprar en los centros comerciales de entonces el problema de fondo en venezuela es lo que decía la compañera es un problema cultural problema de que esas mismas entidades socio productivas no se organizaron porque vieron la necesidad se organizaron porque a través de eso iban a tener un financiamiento para, para tener una empresa una empresa de producción social. ¿Qué? y tuvieron que organizarse y esperar que el, el estado le va a dar el dinero para ellos comprar maquinaria, materiales y el estado mismo les compra entonces pues hay que redefinir cuál qué, qué modelo de producción estamos creando en venezuela también que yo un poquito también como para pa problematizar un poquito porque no, no todo es color de rosa pues no todo eh, transcurre de chévere ah. ver, entonces ¿En qué, ¿En qué punto el, está, el Estado tiene una obligación de crear una, una economía que no sea dependiente totalmente del Estado, sino también dependiente del comercio interno del, del, del país? que decir, la, la, una cooperativa monta, monta una pequeña empresa para crear uniformes informe y solo, solo el Estado le compra. Que, eh, ¿no? y, pero eso es culpa. La empresa solo se sustenta por, el, por la compra del Estado. Cuando esta empresa que además hace uniformes, pues muy bien podría hacer pues, camisetas para y, camisetas y pantalones para no tener que comprarlas de importación a marcas extranjeras, tanto americanas como cualquiera. Eh, Hay algún proyecto, algún tipo de, de, de iniciativa donde el Estado, además de promover la empresa sustentada o promocionada por ella, a los ámbitos comerciales, como tiendas en centros comerciales o tiendas dentro de del comercio normal del país, ¿no? donde yo pueda ir y decir, bueno, en vez de comprarme la camiseta, no sé, de la marca X, de la compro de la, de la que han hecho dentro del país. Y la parte técnica que decía eh, por lo menos en agricultura, que creo que es la parte más deficiente dentro de la producción de un país, porque si no puedes producir ni siquiera lo que puedes comer, pues menos más arriba de lo que haya. El Estado también, ¿en qué parte...? contribuye ya que en seis años lograr quitar la, tarea, logró que todo el mundo leer y escribir progresar más allá de leer y escribir a una conciencia de producción social e interna dentro de dentro de tu país es decir bueno saber abrir saber leer y escribir no necesariamente es igual a, a ser una persona con, que tenga una mayor capacidad de aprendizaje sino que Que sí a ver no pero no es el punto final de, de, de una educación creo yo ¿no? no nosotros aprendemos a escribir pero después vamos a universidad y a otros sitios para especializarnos en en, en, en, en más productivas el estado como como puede hacer eso que otro plano que otra que otra forma si se ha si planeado de pasar ese siguiente paso donde se es más especializado o donde sea más productivo más allá de una educación básica como es la de leer y escribir, que yo creo que es totalmente un acierto, pero es básico. ¿Cuál es, es como el paso siguiente que, que, que se podría tomar, o si se tiene pensado, o si se están tomando acciones para hacerlo? Entonces, yo tengo mucho tiempo fuera de Venezuela, ¿eh? entonces, por y tanto, de lo me... no Claro, claro. ¿Y en Venezuela, no? Claro, muy... no. He escuchado toda la charla, me ha parecido muy buena, pero tengo mucho tiempo fuera me gustó así. ¿Cuánto tiempo tienes fuera? Como unos ocho o nueve años. Ah. Entonces, no sé, se, se conozco el, el, el comienzo del proceso y me ha parecido increíble, también si no me considero chavista y lo, lo veré pero si soy de izquierdas y siempre soy chavista, no me considero el líder sino de la idea, y eso es algo que nunca quitaré, pero pienso que el Estado se ha quedado estancado en un momento, porque comenzó muy fuerte y muy grande, y, y por, como nos has dicho, como las misiones a Río Avento, las misiones para la y muchas otras misiones. Ha fundado universidades y ha hecho cosas obviamente lo que se hacía antes, tal vez a quien pueda. Si uh -huh. habías nacido en una en un sitio más o menos bien, tenías suerte. Si no, a los <tose> leones. Entonces, claro, ¿no? o sea, yo lo que logro ver, entre lo que logro informarme, obviamente la, la, los medios de comunicación, pienso yo que tanto de un lado como de otro no son muy concretos siempre, como es la realidad ahora ante lo, la evolución de ese proceso. Que yo creo que no, que no ha seguido, ¿no? El, arrancó muy fuerte y se ha quedado estancado en, en muchos pasos igual y por esto de la institucionalidad, la, eh, aquellos proyectos que hicieron para que el pueblo tuviera poder se terminaron formando parte del poder del Estado y, y perdieron esa fuerza del pueblo a mi vez a mi parecer un poco de ese punto de vista claro. pero en realidad la, la, la pregunta es que cuál es, o sea, si, el, si el Estado tiene como un siguiente paso a aquello tan fuerte que con, con lo que comenzó para crear esa conciencia nacional de producción nacional y consumir productos nacionales, no solo vender al Estado o, o, o se expropia, pero se, se sigue produciendo como para una entidad individual y no para, para una entidad social, como se expropia tierra y se producieron, pero todo en, en un momento interno y no se ha nacionalizado de alguna manera ese, ese, ese mercado sea. e incluso internacionalizado, que si se produciera más y se pudiera si pudiera vender para afuera siempre será un bien mejor para el país, tanto con el petróleo y se va a una renta petrolera para abarcar otras rentas que sigan beneficiando proyectos en el futuro, por decirlo pero... si la pregunta era vamos a ver si puedo un poco ahí como responder a la pregunta claro, claro. Sí. este fíjate ahí tú has dado en el clavo no o sea, hay un estado estancado naturalmente tanto porque es un estado que responde cuya estructura responde a los parámetros de, de un Estado burgués, y además porque a lo interno de, de, de la Revolución Bolivariana también se libra una lucha de clases en lo que es el sector este el sector político que actualmente está en el poder, pues, y, y, y, y por lo tanto también en el escenario del pueblo, por pujar este un, un proyecto, por concebir y pujar, que ahí eh, hay un trabajo también de, de, de autorización en cuanto al cuál en cuanto a cuál es el camino al socialismo en las condiciones venezolanas ese cuanto a concebir y pujar un proyecto socialista frente a un estado a una institucionalidad burguesa eh, manejada por un sector donde también el eh, Hay elementos que responden a los intereses de la pequeña y gran y gran burguesía nacional o sea, se de sentido el tema del, el problema del estado es, este, es quién dirige esa política del estado ¿no? y para qué está dirigida y actualmente bueno yo creo que lo que o sea lo que hemos tratado un poco de expresar acá es que en venezuela se libre una contradicción entre esa institucionalidad burguesa que dirigida por elementos reaccionarios, trata de, entorpe, de entorpecer los avances del, proceso, de, del movimiento popular y también, y bueno, entre una entre, entre esa institucionalidad y un movimiento popular que comienza a gestarse, que, comienza, que, que, que, que también está plagada de contradicciones consigo mismo, o sea, uno vive también la lucha de clases lo interno hasta el uno mismo, bueno, eso dice un conjunto de contradicciones este con esa institucionalidad y consigo mismo en cuanto a clarificar eso, el camino para superar este esa otra esa contradicción con la institucionalidad y este con, con el sistema capitalista implantado ¿no? en ese sentido eh, o sea si hay un estancamiento de la, de, de, de la desde la estructura estatal en cuanto a que en cuanto a que no está algo no a estar de la mano también con los procesos de organización del pueblo muchas veces las iniciativas y las propuestas que desarrolla no corresponden a la realidad. es el principio, no corresponden a la realidad. Además, es un Estado que no ha podido superar la falta de planificación y de cientifici cientificidad de sus propuestas en cuanto al desarrollo de un movimiento productivo. O sea, no, yo no puedo desarrollar un movimiento productivo solamente con la plata. Y a e, e, e importar eh, maquinaria, o sea, tiene que ser una maquinaria ajustada, a lo que yo quiero desarrollar, y eso que yo quiero desarrollar tiene que estar ajustado también a eh, una necesidad de la población, y para que esté ajustada a necesidad de la población, tiene que ser la población misma quien despina qué es lo que va a desarrollar, porque, ¿qué pasa? Allá sí, hay, sí ha habido una, una, una iniciativa de posicionar eh, productos, eh, en los términos hasta más banales, eso, ropa, tal, en el mercado capitalista, pero el mercado capitalista te traga, te traga, ahí está ahorita la iniciativa de las tiendas algo que son tiendas eh, donde hay productos de, de, de la coalición internacional del ALBA, pues, de los países del ALBA. Pero, frente a... a, a en el mercado capitalista, frente a las grandes franquicias de, de, de, de vestidos, no o sea, no tenemos competencia, o sea, no tenemos cómo competir allí. O sea, también porque... Este, o sea, hay toda una cultura que respalda también que la gente vaya a, a comprar esas tiendas y no al al alba, porque dicen que eso no sirve, porque eso hecha es vista, porque no, porque lo mejor es lo es lo de afuera. No, eso va claro, a En ese sentido sí, siempre es como, va, va, entro con la camiseta aquí porque es una mierda, me compré. Claro. Claro, pero claro. también es porque se pone pero, ahí pero y se es que una cosa cultural totalmente cultural. Claro. En realidad yo no creo que una camiseta hecha de, de afuera sea mejor que una hecha adentro, ni siquiera si es afuera adentro. Ya hablo por la, por la empresa interna o afuera. Sin, sin, sin una cooperativa o no porque bueno, estos también compramos ropa afuera pero está afuera y acá en China o sea, que no, que tampoco es que nos tengamos que valer un, un país productor de, de, de ropa no, pero, pero mira, es que la contradicción pero, está pero ya... ahora, para, para terminar allí ah, o sea, lo que quería responder es o sea, eh, no, yo no estoy diciendo que tú, estés, que tú estés hablando de solamente producir ropa sino, tomo ese, eso como ejemplo ¿no? que eso se ha desarrollado y no hemos podido competir porque el error fundamental está allí, pues que, que la dirección no va del pueblo, ¿ves? O sea, si hay, si, si verdaderamente hay un pueblo organizado que determinó que su necesidad era producir eh, camisas y botas militares, porque en ese sector se necesita, porque hay que trabajar eh, la tierra y es necesario botas de este tipo y, y camisas de este tipo, y lo hace con porque es una necesidad, o sea, entonces va a haber un mercado, o sea, va a haber una gente que consuma necesariamente eso, ¿ves? y se va a producir además en la, en, en la medida de esa necesidad. Pero como no se hace, sino porque desde el Estado se concibe, bueno, poner ahí la tienda y ya, o bajar esos recursos y ya, y desde también desde el movimiento popular ha faltado, eh, o sea, hay un proceso, como te decía, de concepción, de ese nuevo, de, de ese nuevo camino al socialismo, de concepción de una economía productiva, no hay una claridad entera, Entonces, bueno, surge ese tipo de contradicciones en la escalada, por ejemplo, de... Él, pues. Bueno, termina pedimos, un, un, un, eh, se nos financia un proyecto productivo pero al final seguimos en, eh, dentro de la lógica rentista, ¿no? Y no hay una verdad, una economía comunal en cuanto a que responda a las necesidades también del pueblo, la de comunidad, y gestionada también desde una comunidad. Sino más, bueno, termina un proyecto socioproductivo, de repente, más al servicio de, del sustento de una organización particular, ¿no? Este, o sea, eso es una realidad, hay que decirlo. Pero este, pero nada, bueno, ahí estamos, y hay que superar eso, bueno. En esa situación en sí, sí, no, no, sí, todo, sí, todo, sí claro o sea, un poco. La, en esa la, situación. Ni siquiera es estado actualmente el, el gobierno se tiene se tiene planteado como un proceso de, yo creo que como hace es como de especialización, ya eh ya pues una una, una artesanal y muy escasa porque ya o sea, el Estado tiene planeado agarrar a los campesinos y decirles no, pero o sea, en este cacho de tierra que tenéis aquí puedes producir pues cuatro veces más lo que están produciendo ahora y daremos no solo las herramientas físicas o sea, no te daré el, el aro y la, y el tractor te enseñaré cómo hacerlo cómo producirlo más rápido como la parte más educacional pero yo, ¿no? La, la, la que vale, te, la, la, el aprendizaje la de saber cómo, cómo se hacen las cosas yo creo que el campesino venezolano es de herencia, o sea, uh -huh. y lo que le he enseñado es a sembrar como se ha sembrado toda la vida, ponés la semilla, nace y coges, y bueno, obviamente hay muchas técnicas que no necesariamente tienen que ser eh, salvajes, por decirlo de alguna manera, sino que pueden seguir siendo medianamente artesanal, pero para una producción muchísimo mayor, ¿no? que pueda sostener que pueda sostener pues los, los consumos no sé, solamente la agronomía, eh, agricultura, o sea, el campo, como tú dices, el campo está totalmente abandonado, que, que de alguna manera no se consigue se sigue importando los, los suministros básicos de de alimentación. Por ejemplo, ¿qué qué proyecto tiene el Estado para, para que, que bueno, en mi momento siempre siempre creí que el, que el proyecto, mucha parte del proyecto del socialismo y va en la producción endógena en la producción interna del país puede ser lo más, no totalmente suficiente porque es imposible si las la grandes economía nos van a comer pero por lo menos en los, en los recursos básicos eh, mantenernos nosotros sin, sin necesidad de, de grandes importaciones la pregunta es ¿sabes? si el estado tiene algún plan más pero allá de ese de... sí, o sea, sí, proyectos miles claro. tiene miles de planes y proyectos Pero política, ninguna. O sea, la política sigue siendo la importación. Los ingresos de Venezuela, como son inorgánicos, o sea, es pura venta de petróleo, sale muy barato importar. Le voy a poner un ejemplo que va a ilustrar muy bien. Una ministra en Televisión Nacional el año pasado dijo que iba a darle los útiles a los muchachos para que fueran a la escuela, los implementos para estudiar. Y ella dijo, que bueno, tenemos todo. Lo único que nos falta son los sacapuntas, que los vamos a tener que comprar en extranjeros porque los venezolanos no salen muy caros. Okay. No se fortalece la producción nacional tampoco. No hay una política. Okay. Porque sale más barato para el Estado también importar ese tipo de cosas que nosotros producimos, pero que el Estado tampoco colabora. Porque tenemos un dólar baratísimo, que es exageradamente barato, que mientras ese dólar exista a ese precio... No vamos a producir nada porque nadie va a producir. Es muy caro producir en Venezuela. ¿Ok? Y entonces tenemos... Bueno, podríamos pasar toda la noche hablando del, del, del, del sistema cambiario venezolano que es complejísimo. No conozco, no es que yo sepa mucho de economía, pero no conozco un sistema cambiario más complicado. Tenemos cuatro tipos de cambio. Tres oficiales y uno paralelo o sea, hay un dólar a 6.30 un dólar a 11, un dólar a 50 y un dólar paralelo a 70 cuando lo venimos quien sabe se resuelve bueno, entonces, como tú manejas una economía que se encuentra en, en tan desastre o sea, hay un desastre, hay un encuentro económico que nosotros el pueblo tenemos seguimos apoyando a este gobierno esperamos que por las nuevas medidas que ha tomado se puedan romper. este pero bueno Eh, hay un entorno económico que no se ha resuelto. y mientras no haya una política económica clara eh, en este sentido porque en Venezuela se desea, con las asociaciones con China entonces todos se lo compramos a China, China, China y tenemos al país bastante endeudado por esto este no vamos a cambiar, mientras no hay cambio política económica, podrán existir esos planes y proyectos pero no se va a cambiar con lo que tú preguntas de la tierra que que bueno, yo tengo un poco de experiencia en esta área, porque estudié la parte agrícola, este, y me, dentro de mi organización hay una organización campesina que se llama Gallones del Campo. Fíjate, por ejemplo, en el estado Lara hay una hay un, unas extensiones de tierra que son llamadas los valles del turbio. Esos valles son ideales para lo que es la siembra de caña. Esos valles que eran grandes extensiones de tierra estuvieron por mucho tiempo en manos de una, de un latifundista que es el, cuyo nombre es suloaga y este suenaba por ahí verdad sus generalmente son este, familia una familia de derecha bastante potente en, en América latina este Bueno, esas grandes extensiones de tierra, bueno, había un campesinado pobre en extremas condiciones de explotación. Yo sí considero que en Venezuela hay una hay, hay un país trabajador, no sé, tú tú naciste sí, no, ahí, nada, no, un país que no, se para no, a las 5 de la mañana de salida, a, porque si nosotros no vendemos nuestra fuerza de trabajo, no comemos, no tenemos no, no, garantías, ¿no? Entonces hay un pueblo trabajador, hay un pueblo campesino que ha sido eh, eh, históricamente... Eh, explotado. Entonces, ¿qué pasó allí? Los campesinos se organizaron y se dieron cuenta de que ese latifundista se le podía aceptar un golpe a través de la institucionalidad, ¿no? Utilizando las leyes burguesas, utilizando el marco institucional y se podían rescatar esas tierras, ¿no? Para ponerlas verdaderamente al servicio del pueblo, porque ese azúcar se, se exportaba, no o sea, nosotros la producíamos y no la podemos comer, ¿no? Se, se da ese paso Se, se, se, se rescatan esas tierras, pero ¿qué pasa? Cambia, es la difundita sale y entra el Estado. El campesinado que pone su pecho no en contra de una persona que sabe que, que, que tiene recursos económicos, que más tarde puede pagarle fácilmente un asesino a sueldo, lo matan o a su familia, se restea con el Estado y... este bueno, se organizan y van y le, le dice al tipo su carne bueno, o sea, se se abre todo un procedimiento y se le quitan las tierras, pero actualmente esos campesinos no manejan esas tierras, están en manos del Estado, o sea, entonces sí, se han rescatado muchas tierras, algunas se han colectivizado, pero no en su, en su totalidad, entonces eso da también mucha apertura a un tema que nosotros en Venezuela estamos combatiendo fuertemente, que es el tema de la corrupción Tú en Venezuela, bueno, este eh, una comisión, una cuestión... Yo traje una empresa de arroz y este el, el que estaba de gerencia, una empresa nacionalizada, el que estaba gerenciando esa empresa dice, mira hoy va a llegar una máquina de China que no sé qué, llave en mano. Ah, ok, se invirtió un dinero, para pues compró una maquinaria, ¿no? Cuando la máquina llega, no servía para el proceso. No servía, porque era un arroz que en Venezuela no se da... Entonces se le bueno, pero ¿por qué compraste esa maquinaria? No, pues estaba barata. O sea, no era que estaba barata, es que detrás de eso hay un negocio, ¿no? Entonces, bueno, esos son alguna de las bueno, de los reductos que nosotros tenemos que, que, que combatir y que bueno, que hay hay gente que está enquistada en las instituciones que no apuesta para nada, para que no son nazis socialistas sí, bueno, es que y que más allá de eh, lo que hacen es entorpecer, entorpecer, entorpecer. Entonces, bueno, es parte, bueno, el movimiento popular, está constantemente generando cuadros, generando cuadros, que han podido posicionarse en, al, en algunas instituciones, y que bueno, a través de ellos, que han podido también avanzar, hay que decir que compañeros que, que están, que bueno, de repente no son los ministros, pero que de repente a través de ellos sí se pueden gestionar algunas cosas, ¿no? Entonces, es bastante complejo, así como pasa en tierra pasa en fábrica como han expuesto los compañeros en otros sectores, este... Definitivamente nosotros sabemos que la revolución la hace el pueblo, o sea, la revolución nos la van a hacer los ministros, ni los viceministros, ni los directores de las instituciones, pero sí entendemos que lo que a través de la institucionalidad podemos avanzar hasta cierto punto. Pero ahí es donde está la diatriba, ¿no? Bueno, avanzamos hasta aquí, tenemos que buscar la forma de trascender, o sea, no no podemos caer en institucional, pero tampoco lo descartamos como una de las partes de la lucha política. O sea, que a través de ello se puede lograr Mira, y paí complementar algo ahí de lo que ellos han dicho. Primero que nosotros, tú sabes que nosotros llegamos al poder, pero hay varios poderes. Nosotros tenemos el control del poder político. No tenemos y todavía no hemos tenido el poder económico en nuestra más. Y por ahí donde más hay a ha, daño ha hecho la derecha. Segundo, el poder comunicacional tampoco lo tenemos. Y pasan esas cosas que a lo mejor tú almorveras aquí. No, que no eh, porque por los medios se ilustra Venezuela como un campo de batalla. Eso es mentira. Vamos a la playa, vamos a, al cine, vamos a la universidad, vamos a... Tranquilo. Medias, pero, me fío, eh? ya, no, no, no, no, pero no te lo digo, no te lo digo tú, sino... Es, es una mentira que tratan de implementar una realidad ficticia que no existe. O sea, si sí, efectivamente, ellos han llegado y han colocado sus cauchos, los han quemado, han matado personas, porque tienen francotiradores entrenados y todo ellos tienen su, su, su fuerza pues mínima muy escasa pero la han tenido la eh, la han ido a entrenar en Estados Unidos y eso lo denunció o sea, el x ¿Me, me explico pero no es la realidad total de venezuela entonces pero ellos como tienen el monopolio de como ellos le decía el 70% de los medios en venezuela están en manos de, de, de, de, de, del sector privado Venden una, una, te venden una realidad que no existe, que no está, efectivamente sí tienen todavía la, el poder económico y es que no hemos podido trascender, pero lo otro que también tendríamos que añadirle a eso es que la clase media o la burguesía en Venezuela es, como ella lo decía, es una burguesía parasitaria en 40 años, no, no, no. más por poner un ejemplo, porque lo que hemos puesto es ejemplo podemos aquí hablar miles de ejemplos y de hacer miles de comparaciones ellos construyeron el metro de Caracas nada más, tú sabes, metro Caracas 22 estaciones tal, que era, ahorita con la revolución en 15 años metro Maracaibo metro Valencia sí, metro Legujemeria, metro Cable sí, o sea, antes de, de, el, el, el, el IFE el Instituto de Ferrocarril del Estado que desarrolló para valle del Tui un pero pero que el, el, bueno, el ferrocarril bueno, el nuevo ferrocarril bueno, el nuevo, el nuevo, sí, verdad, no es primero pero se desarrolló en 15 años y se está desarrollando, y se han desarrollado o sea, como para movilidad también a, a ese tema. O sea, lo que te quiero decir, efectivamente, yo no sé si el Estado está paralizado, porque también entraríamos mismo en la institución, bueno, el Estado que lo compone el pueblo, el gobierno, las instituciones, sí, yo no sé si el gobierno estará parado o, o estará estancado, no sé la apreciación de los compañeros, pero yo sí sé que el movimiento popular y el pueblo de Venezuela, el pueblo pobre, trabajador, ese sí no está parado. Está en una Estaba tratando de motorizar ahí la contradicción está tratando de bueno de, de desarrollar de motorizar las